Toda la inteligencia inquisitiva de la no humanidad. No. Que tiene la oportunidad de contar su historia. Con, con, contar, contar su historia. Ir Para quien quiera o í r más allá. Más allá? allá.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 Allí donde quizás alguna otra comunidad como la nuestra pueda recibirlo, decodificarlo y quizás contestarnos, probando de ese modo que no somos los únicos en la inmensidad. El cataclismo que se habría producido en la Tierra hace 75.000 años implicaría suponer que casi todos los humanos fueron exterminados. Los que quedaron vagaban por el devastado paisaje sin tener idea que algún día sus descendientes dominarían todos los rincones de nuestro planeta. Casi clones unos de otros, hermanos y hermanas que descenderían de un pequeñísimo grupo de humanos en los cuales prevalecía a la máxima: A tu padre no le importa.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 Señales de radio llevan nuestro mensaje a partir de 97.5 Radio Regina en Villa Regina, Río Negro, y 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Pero en Internet, señor Edgardo, viaja nuestro mensaje también a través de El Retorno del Gigante Radio Show y el streaming de frecuencia cero, por supuesto, ¿sí? Y también estamos en www.fm La p o r t e ñ Un gran saludo a Hugo Pelén. Esperemos que esté todo funcionando como lo deseamos. ¿eh? Ahora, cuando miramos hacia el futuro, vemos que los acontecimientos que tuvieron lugar hace 75 mil años pueden haber constituido un ensayo general para futuras catástrofes que nos toque padecer. Michio Kaku manifestó que lo tuvo presente cuando en 1992 oyó la asombrosa noticia de que por primera vez se había descubierto un planeta orbitando en torno a una lejana estrella. Un descubrimiento relevante para nuestra sensibilidad humana y válido para ratificar que el amor no significa una cosa. Yes. De radio en procura de alguna otra civilización, Big Big Big Bang en algún lugar del u n i razón se escucha el Big, big bang. bang. Se escucha Big Bang a través de FM Camco n Santa Fe 89.3.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 Existen planetas fuera de nuestro sistema solar. Esto supuso un gran cambio en el paradigma de nuestro conocimiento del universo. Al tomar conciencia de la inmensidad del cosmos, se magnificaba la inquietud de saber sobre、eh, si éste habría existido desde siempre o si en algún momento en el pasado comenzó en el tiempo de nuevo. I tried so hard, but you did forget.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 Otro、saludo y reconocimiento a todos aquellos que nos escuchan a través del streaming de frecuencia cero, por supuesto, el aire de frecuencia cero y 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy, 94.3 Radio Cultura en Santa Fe, 98.1 FM La Nueva en Formosa. 99.9 Focus FM en Epuyén, Chubut. 100.9 FM La Milagrosa, aquí en Matadero, señor Edgardo. Y 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. Sin olvidarnos de 103.5 FM Salto Encantado en Misiones. Y 107.1 FM La Propaladora en Neuquén. La segunda parte de la noticia alentadora. De la existencia de un planeta en el sistema de una lejana estrella, traía aparejada un desaliento. Ese mundo lejano orbitaba alrededor de una estrella muerta, un pulsar, que había estallado en forma de supernova, tal vez matando todo lo que hubiera podido vivir allí. Ningún ser vivo conocido por nuestra ciencia puede resistir el fulminante estallido de energía nuclear que se produce cuando explota una estrella en sus cercanías. Aunque quizás sea un suceso en total silencio, hasta en mi cabeza suena como eso. I squeeze the sponge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 Una civilización en un planeta amenazado que tuviera conciencia que su estrella madre estaba muriendo, no solo ha aflorado en la imaginación de Michio Kaku, sino en la de varios escritores de cómics y ciencia ficción. Conglomerados de seres trabajando sin descanso para construir una enorme flota de naves espaciales. Capaces de transportarlos a otro sistema solar, es un escenario recurrente de guiones donde se pone de manifiesto la fantasía de que el amor es sencillo.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 Mientras sus habitantes, aterrados y desesperados, tratando de hacerse por cualquier medio un lugar en las últimas plazas, en las naves que parten a la salvación, ya fue abordado por la industria del cine como un entretenimiento más que como una reflexión. Lo mismo sucede cuando supuestamente nos invaden otros seres mayormente caracterizados. Según una visión reptoide. Hace 15 mil millones de años y se expandió más rápido de lo que, que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el b i g b a n g El horror de sentir cómo uno se queda atrás para afrontar el destino cuando su sol estalle es i m a g i n a b l e Desde los episodios de Pompeya o simplemente en el hundimiento del Titanic. Son hechos inevitables si se los mira desde el punto de vista de las leyes de la física. En algún momento la humanidad deberá hacer frente a algún tipo de proceso capaz de causar nuestra extinción. Por ahora solo. Lo tenemos presente por intermedio del arte y la ilusión. Infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansar, do, do, do, Donde no llegan los ojos, ¿Dónde ¿Dónde llegan、no、los ojos? ojos? se puede oír nuestra, voz? Puede oír nuestra voz? Voz, voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Blick Bang. Va, va, va, va, va, va. Ante el cataclismo de la extinción del sol, Por ejemplo, ¿tendremos, como tuvieron nuestros antepasados, la fuerza y la voluntad de sobrevivir e incluso recomponernos y prosperar?、Eh, Matías me pregunta si hablamos de Argentina. Bueno, aplica, sí, por supuesto. ¿Seremos lo suficientemente ordenados, inteligentes y capaces de correr para cubrirnos? n a me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 Complicadas y hacen que le demos dimensión a la vida y la hagamos merecedora de un opus. Donde puedes pensar sin cansar, b e Donde no llegan, no llegan los ojos, se puede oír nuestra voz. Oír nuestra voz. voz, voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Flip b g Bang. Si pasamos revista a todas las formas de vida que han existido en la Tierra, Desde las bacterias microscópicas a los bosques de árboles gigantes, de los torpes dinosaurios a los emprendedores humanos, veremos que el 99,9% de muchas e ellas se ha extinguido. Esto significa que la extinción es la norma. Es decir, que las personas, Probabilidades las tenemos realmente muy en contra nuestra.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 A Marcela Escorca, de prensa de Icarus, s ¿sí? al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de Leo Montenegro, un creador. Y, por supuesto, no nos olvidamos de nuestro querido、eh, amigo Hernán y u n e s por supuesto. Y Edgar Dosielos, sí, que también a veces hace de las suyas. En la conducción, Jorge Ingeniero, s o p e r a c i ó n técnica y puesta en el aire, Edgardo Ucielo. Dirección General, Hernanda Isich. Colaboran aquí, aunque ahora no tanto, ¿sí? Lucas d a r w i c h y Javier, que inefectiblemente a fin de mes aparece.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 De Argentina y de Brasil y m e l i o r e s Radios. También en TuneIn, s i m p l e Radios, radios.com y iBox. Todo eso que no le gusta a Matías Levín. Será hasta la semana que viene. Chao.